Bueno, eh, yo he tomado contacto con distintos representantes de, de comunidades eh, del territorio quienes van a acercarse a solidarizar y apoyar este proceso de reivindicación. Eh, es un proceso un poco inédito porque aquí en, en Fuerte de no se haya dado. Sin embargo, creo que ya es hora de, de iniciar este proceso en el sentido de que la comunidad vaya entendiendo que aquí hay derechos que simplemente son irrenunciables y nosotros por la vía pacífica estamos iniciando este proceso, no queremos conflictos, Carabineros ha sido muy deferente en su trato hasta en este momento y esperamos que así sea. No ha venido nadie del gobierno, eh, no ha habido ningún llamado, así que pareciera que yo poco le importa el proceso. La gente, la comunidad aquí tomó la decisión de no moverse de aquí hasta que tengan una respuesta clara, concisa, precisa y satisfactoria, que es lo más importante.